Cuentos de hadas españoles Llorinda y Jorindel. Había una vez un viejo castillo en medio del profundo bosque sombrío en el que vivía una vieja hada Esta hada podía adoptar la forma que quisiera Solía volar en forma de búho o deslizarse por el campo en forma de gato Pero por las noches siempre se volvía a convertir en una anciana Oh, ojalá pudiera deshacerme de estas arrugas y del pelo blanco Pero no podía Seguía siendo una vieja hada gruñona gobernando su castillo Cuando un joven se acercaba a cien pasos de su castillo Lo inmovilizaba Y no podía dar un paso hasta que ella lo liberaba ¡Oh, vieja hada! ¡Libérame, por favor! ¡No me llames, vieja! ¡Te liberaré si prometes no regresar nunca más! ¡Oh, lo siento! ¡Prometo no regresar nunca más! Pero cuando aparecía una doncella por su propiedad, la convertía en pájaro y el hada la encerraba en una jaula. Había 700 jaulas colgando en su castillo y todas con preciosos pájaros en su interior. ¡Oh, mi preciosa colección de pájaros! ¡Es espectacular! Había una doncella llamada Jorinda. Jorindel, un pastor, estaba enamorado de ella y enseguida se prometieron en matrimonio. ¡Ah, oh, estos bosques son preciosos! ¡Qué paz! Sí, querida, sí. Pero debemos tener cuidado de no acercarnos mucho al castillo. <risa> ¿Le tienes miedo a la vieja hada? Yorinda se adentró en el bosque bromeando con Jorindel. Llegaron a la cima de la colina Era una preciosa tarde Los últimos rayos del sol brillaban entre los largos troncos de los árboles Bajo el verde sotobosque Y las tórtolas cantaban en los altos abedules Si esto no es el cielo, ¿qué es? Yorinda se sentó para coger aliento Jorindel se sentó a su lado Y los dos se entristecieron Jorindel, no me siento bien. Yo tampoco. Siento que voy a perderte. Vámonos a casa. Miraron qué camino tomar para volver a casa. Y se dieron cuenta de que no sabían qué camino tomar. ¡Caramba! ¡Nos hemos perdido! El sol se ponía rápidamente. Jorindel de repente miró hacia atrás. Y vio que inconscientemente... ...se habían sentado muy cerca de los viejos muros del castillo. Palideció de terror. Llorinda ¡Ah! estaba cantando. ¡Esa es la voz de mi Llorinda! La tórtola cantaba en el sauce. ¡Qué pena, qué gran pena! Él se lamentaba por su compañera. ¡Qué pena, qué gran pena! La canción paró de repente. Llorindel la miró y vio cómo se convertía en un ruiseñor... Un búho de ojos feroces volaba alrededor de ellos y los tres gritaban. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yorinda! ¡No, mi vida! ¡Te salvaré! Lorindel no podía moverse ni hablar. ¿Qué nos ha pasado a mí y a Lorinda? ¿No podemos liberarnos de esta desgracia? El sol ya había caído. Llegaba la sombría noche. El búho se posó en un arbusto y enseguida apareció la vieja hada de ojos penetrantes. ¡Ah! ya tengo otro ruiseñor para mi colección! Murmuró algo para sí misma, cogió al ruiseñor y se fue con él en la jaula. El pobre Jorindel vio cómo se iba el pájaro. Al rato el hada regresó y recitó con una voz ronca Hasta que el prisionero sea rápido y de la maldición sea liberado ¡Ahí te quedarás! ¡Te quedarás! Mientras el hechizo esté alrededor de ella y el encanto esté unido a ella, lejos te mantendrás ¡Muy lejos! De repente, Jorindel se vio libre se arrodilló delante de la hada y le rogó que le devolviera a su querida Jorinda Oh, gracias querida Ada. Ahora, por favor, libera a mi querida Jorinda de tu hechizo. <risa> Jamás, nunca volverás a verla. Pero yo no podré vivir sin ella. Por favor, te lo ruego. Pero ella permaneció impasible ante las plegarias de Jorindel. Se rió de él y siguió su camino. Él rogó, lloró, se afligió. ...pero todo en vano. ¡Ah! Oh, ¿Qué hago ahora? ¡No puedo volver a casa sin mi adorada Jorinda. Como no podía volver a casa... ...se fue a un pueblo donde no le conocían... ...y trabajó cuidando ovejas. Muchas veces daba vueltas y vueltas cerca del odiado castillo... ...sin acercarse demasiado... ...pero siempre en vano. Nunca oía ni sabía nada de Jorinda. ¡No tengo esperanza! Una noche soñó que encontraba una preciosa flor púrpura y que en el medio yacía una perla preciosa. Soñó que cogía la flor, la llevaba en su mano al castillo y que todo lo que tocaba estaba de estar encantado. Que encontraba a su llorinda otra vez y que la vieja hada temía a la perla. Por la mañana... Despertó esperanzado. Este sueño tiene que significar algo. Quizá pueda encontrar a mi llorinda después de todo. Y empezó a buscar por toda la colina la preciosa flor. Pasaron ocho días largos sin encontrarla. Pero al noveno día, encontró la preciosa flor púrpura. Y dentro de ella, había una gota de rocío tan grande como una perla preciosa. ¡Aquí está! ¡Me ayudarás a encontrar a mi Llorinda! Cogió la flor y partió. Viajó día y noche hasta llegar otra vez al castillo. Se aproximó hasta unos cien pasos y no permaneció inmóvil como la otra vez, sino que pudo acercarse hasta la puerta. Yorinda le estaba exultante con este descubrimiento. ¡Esta flor es mágica! ¡Llorinda, ya estoy aquí! Tocó la puerta y, y se abrió de par en par. Entró en el jardín y oyó muchos pájaros cantando. ¡Jorinda, debe de estar aquí! Siguió caminando. Por fin, llegó a la cámara donde estaba Helada hada, sentada con los 700 pájaros cantando en las 700 jaulas. ¡Dios mío! ¡Cuántos ruiseñores! Cuando Helada vio a Jorindel, enfureció y gritó encolerizada. «¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? ¿No te dije que no volvieras nunca? ¡Lo pagarás con tu vida!» Corrió para atacarle, pero no podía acercarse a más de dos metros, porque la flor que llevaba en la mano era su salvaguarda. Observó los pájaros, pero había demasiados ruiseñores. «¿Dónde está mi llorinda?» Mientras pensaba qué hacer, vio cómo el hada había bajado una jaula... ...e intentaba alcanzar la puerta. ¡Ah! ¡Ahí está! Corrió tras ella, tocó la jaula con la flor... ...y Jorinda apareció ante él... ...y se abrazó a Jorindel. ¡No! Después tocó a los otros pájaros con la flor... ...y todos recuperaron su antigua forma. ¡Colección de pájaros no Y Yorindel roció con la gota de rocío de la flor a la vieja hada. Para su sorpresa se convirtió en un ruiseñor. Yorindel rápidamente cogió el ruiseñor y lo metió en la jaula. ¡Se acabó, vieja hada! ¡Vamos, mi querida Jorinda ¡Nos vamos a casa! Y llevó a Llorinda a su casa, donde se casaron y vivieron felices para siempre. Y también los otros jóvenes cuyas doncellas habían sido obligadas a cantar en las jaulas de la vieja hada.